¿Cómo estás? Mati Traversa te saluda. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Eh, ¿Lo tenemos a gabi Hola. Hola Gaby, ahí te escucho ¿Bien? perfecto. ¿Cómo andás? Muy ¿Ah? buen día. Te damos la bienvenida Uno Contra Uno Radio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Cómo? ¿Está lindo Mar del Plata? Alguien me decía que hay un solazo tremendo, que los días se están poniendo muy playeros. Sí, sí, está lindo. Lo que pasa es que bueno, nosotros con el tema de entrenamiento y partido no, no, no, no disfrutamos mucho de la playa. Prácticamente nada. Así que, que bueno, nada. Lo, lo vemos pasar todo eso. Y, ¿Y seguís disfrutando después de tantas batallas de una victoria, por ejemplo, como la de ayer o como la del Clásico, la semana pasada contra Regatas? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, por eso, por eso uno sigue jugando, ¿no? Eh, creo que ayer fue un partido un partido bueno, importante, contra un rival que te complica, muy joven, eh, muy intenso, que en ningún momento bajó los brazos, y sí, bueno, eh, era una buena prueba para nosotros también, para ver en qué intensidad podíamos mantenerlo durante todo el partido, y Y bueno, creo que lo hicimos bien, eh, cometimos pocos errores Y, y bueno, eh, se jugó prácticamente la misma intensidad de obras Que, que es un equipo súper intenso ¿no? Sí, vos lo conocés además por tam también tener algún algún conocimiento Sobre Silvio Santander y su manera de dirigir Hablás de intensidad y también se ve mucha rotación Al menos por lo que vimos en la tele y por lo que podemos leer de la planilla Muchísima rotación, teniendo todos minutos Y jugando más o menos una, una cantidad de minutos parejos ustedes en Peñarol Sí, sí, sí. Nosotros pudimos rotar mucho el equipo y, bueno, Obras también lo hizo. Eh, pudimos sacar una, una diferencia al final del segundo cuarto, que fue creo que fue clave, donde por ahí, sí, lógicamente, lo, lo perjudicamos bastante a un equipo como Obras, que por ahí no se preocupa tanto por, por cómo va el, el marcador. Creo que nosotros ayer sí le hicimos sentir que estábamos por delante y que estábamos siendo superiores después de la presión que ellos eh, hacían sobre nosotros terminábamos anotando de tres puntos o, o bandejas sacando faltas y eso creo que los perjudicó un poco anímicamente para para correr el correr del partido, no se vieron más frustrados. Lo, Pero, los porcentajes sí. de tres puntos, Gaby, no son buenos, porque la realidad es esa. Lo que sí se le destaca en este caso a Peñanolo, por lo menos es mi visión, es que los triples entraron en el momento que tenían que entrar. Sí, yo creo que nosotros, eh, yo todavía me estoy acostumbrando no a esta forma de juego y estoy aprendiendo de... De cómo, ...de cómo juega Peñarol... ...pero creo que... Eh, ...es la idea de que ha tenido los últimos años... De, de, ...de aprovechar... ...lo que lo que la defensa te deja... ...y tomar los tiros... Eh, ...salvo el momento por ahí muy específico del partido... ...donde donde un tiro sería una locura... ...donde venir a tirar dos o tres triples cerrados... Eh, ...aprovechar lo que te deja el otro equipo... ...porque por ahí eh, la filosofía es... ...si el otro, si vos haces toda una jugada... ...para poder quedar solo... ...o tener un metro y medio para tomar un tiro... ¿por qué no tirarlo con tres metros cuando la defensa está mal, mal parada? ¿no? Claro. Y hay veces cuando los tiros no entran, eso provoca un contraataque del otro equipo y hay veces eh, una bandeja, pero últimamente lo estamos haciendo bien, estamos cortando con falta o estamos defendiendo fuerte esa acción después de un tiro de tres puntos, se puede llamar apresurado, que, que no termina siendo apresurado, sino que es nuestra forma de juego. Y cuando empiezan a entrar los triples, bueno, se ve lo que se ve, se saca esa diferencia de muchos puntos que el otro equipo por ahí no entiende bien como, como uno llegó hasta ese punto, ¿no? Sí, tal vez lo más complicado es encontrar equilibrio, ¿no? Para no abusar del corte por faltas personales en el momento que pueden llegar a quedar mal parado dentro del esquema de Peñarol, pero también podemos hacer la lectura de los muy buenos resultados que le ha dado jugar así a este Peñarol. No, seguro, seguro. Yo creo que todo todo tiene un equilibrio y, y bueno, estamos jugando también bastante interior tanto sea para Adrián, para Martín, eh, y bueno, esto también genera después eh, tiros que son obligados, ¿no? Cuando la pelota entra cerca de lados y sale para afuera, ya es un tiro de tres puntos prácticamente obligado del que lo tiene que tirar, y está bien tirado, y ese, ese tiro nos genera tanto contraataque porque tiene rebote, y bueno, a veces terminamos tomando rebote ofensivo también, eh, y bueno, después está el pick and roll de facundo que, que lo está jugando muy bien, junto con Lata, etc. Tenemos muchas variantes ofensivas. Yo creo que cuando nos ponemos a defender y y a, y a, y a jugar fuerte en defensa y con conciencia es donde el equipo se hace muy fuerte y donde ahí sacamos más ventajas ofensivas. ¿no? Nosotros los periodistas somos de buscar títulos o encontrar al jugador del momento. ¿Crees que, eh, y, y te lo pregunto desde adentro y, si lo, y, y tal vez lo viste la temporada pasada desde afuera, ¿crees que hoy Facundo está en un nivel... Eh, superlativo diferente al resto de la Liga Nacional o al nivel que, ti, que está teniendo la Liga hoy? Mirá, yo creo que ese, obviamente ese es el jugador del momento por lo que viene a hacer en la selección. Me parece que le ha tocado eh, definir partidos o jugar partidos a nivel de, de, de un jugador de como dijiste vos, de otro nivel o, o, o que está en un momento impresionante. Eh, en este momento en particular está viniendo de una lesión, de una lesión bastante no sé si grave no es porque es un guise de rodilla nada más y no tuvo ninguna consecuencia, pero no está en su mejor momento y, y lo viste jugar como ayer, ayer jugó un partido bárbaro asistiendo a todo el equipo y bueno, me parece que es, que, que es un jugador que, que va a durar poco en Argentina y que y bueno, eh, va a terminar jugando en la NBA o en Europa en los mejores equipos ¿no? Sí, eso eso ojalá que él decida y que el tiempo lo ponga en, en el lugar en el lugar que le corresponde eh, Si vos le tendrías que recomendar, de acuerdo a tu experiencia, eh, un saltito por Europa y después tal vez pensar en la NBA, o, o, o lo ves como que, de acuerdo, no sé, a lo que podés hablar con Pepe, o a lo que hablaste con Manu, o a tus vivencias, de, de tener roce con los chicos que han jugado NBA. Eh, saltito a Europa y después NBA, o lo ves como que tal vez tiene chance de meterse derecho en la NBA. Yo creo que tiene chance de meterse en la NBA, pero también está el tema de cuánto va a jugar, ¿no? Porque él es un jugador que... ...es muy revulsivo, necesita estar eh, eh, con minutos en cancha continuamente... ...para poder mantener ese ritmo que, que es el que... ...donde saca diferencia, en la NBA también se juega a veces a una velocidad más... ...y eso, él la tiene esa velocidad más y bueno, la va a poder utilizar... Eh, ...pero bueno, dependerá mucho de los minutos que tengan... ...y los minutos que le prometan para tomar la decisión, por ahí... ...si no le prometen tantos minutos o va a ir ya directamente de segundo a tercer base... En un equipo de NBA, por ahí le conviene ir a, a, al, al mejor equipo europeo posible, como para poder... En Europa va a ser un desastre, va, va a jugar igual que acá, va a ser eh, prácticamente eh, imparable, va a asistir muchísimo, va a hacer muchos puntos, eh, y eso lo va, lo va a llenar de confianza, porque va a jugar contra mejores jugadores, jugadores más altos, mucho más parecido a lo que va a ser la NBA. Y bueno, también podría ser un, un, un, un paso por Europa y después ir en la NBA, o si en la NBA ya lo tienen Emilio, y lo van a tener eh, le van a dar minutos, yo creo que la clave es la, los minutos que le den y los, uh -huh. los minutos que él se pueda ganar, ¿no? Y cambiándote de tema, gabi ¿vos cómo, cómo, cómo estás? ¿Cómo te encontrás eh, tras tu vuelta, después de haber estado eh, un, un tiempito sin sin estar en el día a día del deportista profesional? No, bien, la verdad que muy bien. Eh... Tuve esta lesión a principio de años que, que la verdad me sorprendió un poco porque venía bárbaro físicamente y después me costó un poco eh, reinsertarme, pero pero no, ya hace varios partidos que, que vengo jugando bien y, y bueno, contento porque el equipo está ganando. Eh, sí. eh, Peñarón es un equipo hecho para, para pelear arriba y bueno, no estábamos al nivel al comienzo de principalmente por la lesión de Facundo, también... Eh, porque habíamos entrenado ha eh, jugado pocos partidos en, en la pretemporada y, y nos faltaba un poco de rodaje de, de inserción de los jugadores nuevos unas cuantas cosas que nos estuvieron perjudicando y, y bueno, hoy en día se, se empieza a a mejorar el rendimiento individual de cada uno el equipo empieza a encontrarse, a conocerse y bueno, yo obviamente me siento mucho mejor que dentro del grupo también ¿no? ¿Y, ¿Y se sienten candidatos, gabi internamente? Eh, ¿Sienten además que tanto Peñarol como Regatas está marcando una clara diferencia en relación al resto en la liga? mira nosotros nos sentíamos candidatos en el peor momento eh, de la temporada al principio nos sentíamos candidatos y por eso también pasaban cosas que pasaban, ¿no? Nos frutábamos rápido Eh, quizás había partidos que, que, que Peñalón empezaba perdiendo Porque no nos encontrábamos defensivamente Principalmente en defensa al comienzo de los juegos Y, y sabiendo que, que en teoría éramos candidatos no, no nos permitíamos, por la experiencia que tiene cada jugador eh, eh, Que pasen esas cosas, ¿no? Entonces eh, creo que nos frustrábamos más y las cosas nos salían peor Desde el comienzo nos sentimos candidatos uh -huh. Ahora, bueno, estamos en un buen momento y Y, y bueno, obviamente eso te, te quita bastante presión ganar y seguir seguir para adelante todavía falta muchísimo y tenemos que seguir mejorando ¿no? ¿El Super 8 es claramente el objetivo? Y eso no, Es un torneo más, no es un título más que se puede ganar y, y nosotros venimos bien hay que terminar ahora el partido del domingo con Boca, que es muy importante, un rival duro eh, hay que, que, que jugar para ganar y ganarlo ese partido porque después, bueno, la, pase lo que pasa en Super 8 la liga sigue y es muy larga Así que después ya después de ese partido, sí, a pensarle lleno en el Super 8 en el primer partido que tenemos, ¿no? Es, es un torneo atractivo para el jugador, el, el, el Super 8, al menos nosotros desde afuera y para ir a cubrirlo y creemos que el hecho de que tenga la eliminación directa genera mucha eh, mucha ansiedad por jugarlo, eh, al menos es la visión que tenemos desde afuera. ¿Al jugador le atrae tener que encontrarse en esta fecha del año con la chance de poder jugar un torneo como el Super 8? Sí, la verdad que sí la verdad que es un lindo torneo para jugar y es un, es un lindo torneo para ganar no eh, te vuelvo a repetir nosotros tenemos el partido de boca antes y estamos con la cabeza al 100% puesto en ese partido y después sí ya pensar en eh, de lleno en, en, en el torneo ese porque bueno no, no te puedes equivocar cada partido eh, es importantísimo es una final y, y es un título más también ¿no? para los equipos con nosotros que estamos eh, pensando en, en ganar cosas y eh, Creo que es diferente a lo que fue la Liga Sudamericana... ...que nos tocó con las lesiones... Uh -huh. ...o jugadores que estaban volviendo... ...y creo que nos perjudicó más de lo que nos ayudó, ¿no? En este momento vamos a tener tiempo de recuperación... ...después del Super 8... ...porque, bueno, viene el receso... ...y, y bueno, podemos dejar todo como equipo... ...que, que bueno, esperemos estar bien... físicamente ...sísicamente todavía falta tiempo para... ...para, para estos partidos, pero... ...pero, bueno, vamos a dejar todo como para... ...para llegar lo más alto posible. Última, Gaby... Eh, ...en algún momento hoy a la noche... ¿Se prende la compu para ver cómo terminó Regatas? ¿O se manda mensajito o a través de alguna red social para ver cómo terminó el partido? Sí, ahora está muy fácil averiguar, ¿no? Con el tema de, de internet, <ríe> teléfono, todo. No sea, a mirar cómo, cómo terminó. No, obviamente uno quiere estar siempre arriba y no está mal estar segundo o estar primero. Estamos a medio punto. Si Regatas gana, tampoco le deseo que pierda. Me, me gustaría que, que lleguemos nosotros al, al primer lugar y... Eh, por por nuestro propio medio, ¿no? Sí, bueno, si a eso le toca perder un partido, obviamente nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Eh, pero pero bueno, nada, estamos lo más, lo más importante es cómo está jugando Peñarol, que día a día estamos mejorando y cada vez nos estamos considerando más como equipo, eh, se está rotando mucho el equipo también, estamos jugando todos y estamos todo bastante contentos, eso hace el equipo mucho más fuerte y con, con mejor energía, ¿no? Gabi, te mandamos un abrazo grande, eh nos vemos la semana que viene, seguramente en Mendoza, allí en el Super 8, y, y felicitaciones por la vuelta, y por el buen momento, eh, porque han encontrado, tal vez, a, alguna cosita de, de ese Peñarol abrumador que, que, que, que estuvo pisando los rectángulos de la Liga hace muy poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? saludos. saludos. Hablemos con gabi Fernández, campeón olímpico, eh, uno de los jugadores más importantes que ha regresado en esta temporada a la Liga Nacional, eh,